¿Dónde está el cuerpo de fábula? El cuerpo de metamorfosis, de una fluidez intemporal e insexual de las formas, el cuerpo ceremonial que hace vivir las mitologías. La danza, cuerpo no individual, cuerpo liberado de sí mismo, pero entregado a todas las seducciones. Visceral, dialéctica del cuerpo, la danza y el movimiento. Bienvenidos a la tercera edición de este programa que se llama Visceral. Estamos transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, como todos los martes en la Operación Técnica. Me acompaña Camila Boes y yo me llamo Saba y vamos a a estar haciendo este programa hasta las 14 horas. Como siempre, para arrancar el programa hacemos un repaso de algunas novedades o efemérides importantes para esto que nos convoca, que es hablar del cuerpo, de la danza, del movimiento, y es así que el 29 de mayo se se conmemora en Argentina el Día del Folclorista. Esto tiene que ver para rememorar la figura de Don Andrés Chasarreta músico santiagueño que le puso eh, a toda su vida y su obra a la música popular y es considerado eh como uno de los mayores representantes o figuras del folclore argentino. Eh él se dedicó a recopilar música y danzas del folclore popular. Tenía un conjunto también eh que se llamaba Arte Nativo. Eh le dio muchísima importancia, recopiló danzas y las registró. Eh entre las danzas se pueden nombrar el cuando, la runguita, la lorencita, el remedio. Bueno, así que es muy importante para nosotros eh hacer hincapié en su figura eh con una vida que que la dedicó iba pueblo por pueblo viendo cómo se bailaban esas danzas y las fue registrando y también después las pudo llevar a, al campo escénico. Eh, allá por, por, por 1921 realizaba la primera presentación el te, en el Teatro Politeama de Buenos Aires. El fuego de tus cabas que se encendió en mí Y el 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Se me ocurrió no dejar de nombrarla porque es uno de los inventos que llevó al movimiento. Eh desde el año 2018 eh se celebra esto y el mensaje principal cuál es el de mostrar que la bicicleta se va a a luchar contra el cambio climático. También investigando un poco me encontré con con un arte que se llama el ciclismo artístico que está ya hace muchísimos años y es un deporte que se celebra sobre todo en la parte nórdica de Europa y tiene características propias como o similares al patinaje artístico, a la gimnasia, Eh, si buscan un poco ahí por las redes van a encontrar que hay mucha danza también hecha sobre estas dos ruedas. Y el 4 de junio se conmemora y se celebra uno de los ritmos más bailados y más populares en Argentina que es el cuarteto cordobés. Eh cada 4 de junio se celebra este día en conmemoración de la primera presentación en vivo del cuarteto Leo que fue en 1943. Vale destacar que de este ritmo se fue popularizando, empezaron a haber Muchísimos grupos en Córdoba tiene una métrica muy alegre, muy bailable. Su el primer concierto se realizó también en una radio eh en un en un auditorio de una radio allá en Córdoba. Eh así que bueno, también vamos a estar eh poniéndole hincapié quizá en el programa que viene en en una investigación que se hace sobre este ritmo y la forma en que se comunican los cuerpos. Y el 5 de junio, la ONU desde 1974 puso como fecha importante hablar sobre el medio ambiente eh sobre todo por las consecuencias que estamos trayendo como sociedad eh para poder poner en agenda eh algo que que realmente eh, tiene un impacto sobre el ambiente, sobre la economía, sobre la forma en que vivimos y hoy vamos a estar hablando más tarde sobre una propuesta artística que nos habla desde el activismo eh y el medio ambiente eh algo muy lindo, así que bueno, y para ir entrando vamos a les voy a compartir una música de don Andrés Cazarreta. Las criolitas santiagueñas, zamba primera. San Tiageña, vale la linda, por ti cantan los cantos lidentas, San Tiageña, por ti cantan los cantos lidentas, San Tiageña, ¡lladi ta Chantiaran, desde la mañana, santiagueñan. Chantiaran, desde la mañana, santiagueñan. segunda sobra su lengua envenenada la arena caliente entre las encías la cara rota que rompe y sueña entonces pulsaremos las venas que tiemblan le hablaremos al cuerpo le diremos que sí que se levante le diremos que sí que se mueva. Le diremos que no, que no es tarde. Le diremos que es verdad, que está muerto. visceral La gansa es comunicación. Por lo tanto, el gran reto es charlar claramente, hermosamente y con certeza. Y llegó el momento de darle la bienvenida a Gabriela Lima Chaparro. Ella escribió un libro que se llama El cuerpo en la lengua de señas. Es profesora de lengua de señas argentinas, psicóloga social, fotógrafa. También fundó un taller eh que se llama Señas, expresión y movimiento eh que es un espacio bueno de de divulgación y de investigación en lengua de señas argentinas. ¿Cómo estás Gabriela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Escucha. Eh a ver ahí no te estábamos escuchando, así que bueno, les voy a introducir un poco. No me escuchás, Gabriela y vos, ¿no? Sí, ella nos escucha, pero nosotros no la estamos escuchando. Así que ahí vamos a a mover un poco acá alguna cosita. A ver hola, ahí. Hola, hola. Ahí muy bien. Ahí estamos. Ahora yo no te escucho a vos. Ah, estamos alienciada. No nos escucha ella ahora. Bueno, Eh lo que podemos hacer es que vamos a llamar por otra por otra vía de comunicación y y ahí ya en en un cachito vamos a estar hablando de vuelta. Y ahí estábamos haciendo de vuelta una una provita ahí de comunicación. Estamos en comunicación con Gabriela Lima Chaparro. Eh que ahí nos se está escuchando muy bien. Buenas tardes de nuevo, Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por la comunicación. Bueno, yo hacía un poco una introducción de de tu formación o de tu experiencia eh en la lengua de señas y la lengua de señas argentinas y me convocó esto de de que nos encontremos porque has hecho un especial trabajo sobre el cuerpo en en la lengua de señas. Es así, ¿no? Sí, es así, es así. Para mí es un un gran foco el cuerpo en la lengua de señas en relación a todo lo que lo que es la lengua de señas como lengua y lo que representa además en mi vida, digamos, que se lleva muchos años conmigo. Bien, eh en referencia al al al libro que escribiste El cuerpo en en en la lengua de señas, que lo tuve tuve la oportunidad de poder leerlo, ahí manifestás que bueno, que somos un cuerpo y que es la mirada del otro la que humaniza ese cuerpo. Y bueno, y decís que a, que a su vez ese cuerpo eh es por un lado instrumento de de comunicación, pero que es al mismo tiempo portador de una historia. Y bueno, y hablas un poco de de no sé si llamarlo de categoría, pero sí de de esta lengua cuerpo. Querés eh explicarnos un poco a qué te referís con eso para para sí, bueno, empezar un poco a hablar de esto. Sí, claro, empezar un poco a hablar de esto. Claro, claro, porque en verdad cuando pensamos en en las lenguas, todas las lenguas son cuerpos, digo, todas las lenguas eh son parte de un universo de hablantes, de un grupo de una persona que la habla, pero en el caso de esta lengua de alguna manera encontrarse con ella te resignifica ese cuerpo, esa esa fue mi experiencia personal y también es la experiencia que que que puedo apreciar y compartir con con mis estudiantes desde hace mucho tiempo. Eh de golpe cuando aparece esta lengua en la vida de una persona eh implica un reconocer ese cuerpo que que, que ya trae su historia Y que se viene teñido, empapado y, y colmado de de otras experiencias, el cuerpo se se nos vuelve muy diferente. Es una lengua que se pone muy de manifiesto no solo en las manos, sino y fundamentalmente en el rostro, en la expresión facial, eh la postura a, adopta una importancia muy particular en el cotidiano, en el comunicarse con otras personas usuarias de la lengua de señas, algo que quizás para para quienes orimos y hablamos estas lenguas fónicas tienen una importancia diferente, digamos, por el cuerpo pasan otras cosas. En la lengua de señas el cuerpo queda totalmente expuesto eh como como digo allí, como medio de comunicación también. Y bueno, hay que hay que trabajar algunas cosas que, eh a lo mejor en, en en épocas anteriores no teníamos antes de la lengua de señas digo, no teníamos en cuenta. Si sí, vos ahí hace referencia que eh como cualquier eh, idioma o lenguaje eh este este cuerpo, este poner el cuerpo que no es solo hablar de un movimiento de manos, sino que hay que poner todo el cuerpo, de hecho hay como que reaprender si uno bueno, quiere aprender lengua de señas, porque no es no lo trae consigo de porque quizá es oyente o recién se está adentrando, eh como que hay que hacer un, una nueva le lectura, percepción de nuestros propios cuerpos, y hace referencia también a esto del del cuerpo comunidad, ¿no? porque como cualquier idioma eh no existe si no es compartido y me parecía muy interesante esta vinculación de este cuerpo comunidad que en algún momento vos decís que la, la lengua de señas es eh una lengua rebelde que se rebeló ante el silencio eh y lo asociás también con la esclavitud sin ir muy lejos eh fue una lengua que fue atacada, prohibida en las casas, en el ámbito público, en el sistema educativo. Eh ¿qué podemos descatar, por así decir, de de este cuerpo comunidad? Yo creo que que nos puso que que puso el dedo en, en la llaga del lenguaje, ¿no? Como la lengua de señas puso puso ahí eh el dedo en esto de qué es hablar, qué es tener voz, qué es comunicarse, qué es poder expresar los sentimientos, qué es oír también, ¿no? Como eh la lengua no es solo aquella que se emite a través de esta voz de este de este aparato fonador muy entre comillas, sino que hay otra lengua que también quiere hacerse escuchar y que y que podemos escuchar y que no necesariamente tiene este canal, de hecho tiene otro canal, es una lengua visual, no fónica, eh y me parece que en ese sentido nos puso en evidencia esto, ¿no? Como el reconocimiento de otras formas de expresión, de otras formas de ver el mundo. También esto poder eh poder eh cambiar un montón de de preconceptos e incluso un montón de de nominaciones que traíamos eh que tienen que ver con la mudez. El sordo advirtió que no era mudo, no solo porque emite sonidos eh y por supuesto lo hace, sino porque además su voz es la lengua de señas. Entonces, en este sentido me parece que sí, que es una lengua que se que se reveló a un montón de de ideas eh que, bueno, estaban dejando afuera a muchas personas. Y tienen una lengua que se comunican, pero que además tienen una forma de ver el mundo diferente. Bien. Sí, una una cosmovisión, diríamos eh sobre todo adentrándose en la en la comunidad sorda vemos que hay muchas eh hay muchos grupos, hay muchas culturas, hay muchos modos de de digamos podemos hablar de la lengua de señas argentinas, pero hay muchos lenguas de señas en el mundo y uh -huh. hay que investigarlas y demás para para poder entenderlas y algo que de lo que más me gusta o o que a mí más me apasionó es esto de algo que vos nombraste hoy de que la lengua de seña es ágrafa, quiere decir que se desarrolla eh En, con movimientos en el espacio. Exactamente. Eh, de hecho, en un momento eh decís que es como como una danza y que cada cuerpo construye una coreo distinta. ¿Qué podemos uh -huh. para quienes nos están escuchando eh decir de eso, de que es ságra, qué particularidades tiene? Bueno, cuando yo digo esa agrafa eh por supuesto me refiero a, a la escritura tal y como nosotros la conocemos, ¿no? representada en trazos en un papel o en otro dispositivo hoy ya pensar solo en el papel no queda chico, pero eh digo agrafa en ese sentido, no porque no tenga modelos, digamos eh no existe una forma de de, de escritura o de representarse de prevalecer en el tiempo, no me refiero a eso, sino a a esta escritura que nosotros reconocemos. Eh sí lo interesante es que así como en en nuestras lenguas orales fónicas existe la oralidad versus la escritura, la lengua de señas también tiene oralidad. Digo, no no suena, pero es oralidad. Y así como todas las lenguas, por ejemplo el español tiene muchas variedades en un territorio tan vasto y a la vez tan restringido como el nuestro. Hay tantas variedades de español dentro de nuestro país. Lo mismo sucede con la lengua de señas. En ese sentido, pienso en esta danza y en esta coreografía eh pensando en en las variedades, eh no solo eh por grupos, digamos, sino solo pensando en que las lenguas de señas en el mundo son muchas, cada país tiene su lengua de señas, cada región tiene su lengua también sus variedades, sino también pensando en cada uno de los individuos como su centre nosotros, ¿no? La lengua que podemos hablar en casa, la que hablamos en la radio, la que usamos con amigos, la que entonces me parece muy interesante en ese sentido y creo que que la eso fue lo que me enamoró de la lengua de señas, de la visualidad, de la espacialidad, el cuerpo. Este libro eh, yo lo publiqué en 2015 y ya venía de un proceso de escritura y en ese momento no sé si era tan tan liviano poder hablar del cuerpo en la lengua de señas, todavía se cuestionaba bastante esto del cuerpo, ¿no? ¿Por qué tanto el cuerpo en la lengua de señas? ¿Cuál cuál es ese cuerpo que se quiere mostrar? Bueno, con todo lo que implica, ¿no? el el, el digamos esta idea de mostrar el cuerpo, de exhibir el cuerpo en una sociedad como la nuestra, pero era fuerte pensar en ese cuerpo en la lengua de señas, pero cómo la lengua de señas es un baile, esa actuación, es mímica, es, entonces había que derribar también un montón de prejuicios al respecto de los de afuera, de los extranjeros y de la propia comunidad, ¿no? Claro. Cuidado a ver qué se ve de la lengua, qué estamos diciendo, esto es lengua y no es eh, no es un ritmo musical. No, claro, no lo es, pero cuando yo me refiero a danza hablo de otra cosa. A mí me descubrió un mundo de de colores muy diferentes. Yo la conocí en mi adolescencia y, y entiendo perfectamente que reformuló mi concepción de de lo que era mi propio cuerpo. Muy eh muy muy impactante en ese sentido, hubo un reconocerme, un un aceptar ese cuerpo que no venía de la danza, pero que de pronto estaba entregado a una a una fonología eh que era espacial, corporal. Tal cual, bueno, no un cuerpo que que requiere un cuerpo activo, ¿no? Decís vos presente, que esté disponible al movimiento y uh -huh. bajar esos prejuicios eh como os decís propios del del campo de la comunidad sorda, pero que también eh se vio mucho o fue muy apoyado por la humanidad académica, ¿no? esos prejuicios sobre sobre el cuerpo, sobre el trabajo corporal, de hecho, toda la escolaridad eh hasta nuestros días eh nos propone un modo de estar <ríe> en una situación de aprendizaje. Eh eso me parece bueno, muy valioso de de rescatar, de poder eh Nada, ponerlo ponerlo en situación eh yo yo soy profe de danza también, pero doy otras áreas que tienen que ver más con la comunicación y es superdifíciloso que se vea que estás haciendo un trabajo cuando estás moviendo el cuerpo o por qué un aprendizaje pasa por el cuerpo y y no necesito estar sentado de forma si sí costó, es eso eso yo creo que es de lo que más costó, yo que venía de de la psicopedagogía y de y que además realmente yo no conocí la lengua de señas hasta que no la hasta que no la conocí de golpe, es decir, los sordos aparecieron incluso después de la lengua, las personas sordas vinieron después. Eh no sé cómo explicarlo, no es que yo ya venía como pensando en esta posibilidad, la lengua se me presentó, tuve esa oportunidad y me di cuenta de que inmediatamente de que eso iba a transformar todo, incluso mi lectura sobre la educación iba a transformar ¿no? la disposición en el aula. Yo además trabajo con adultos, trabajo trabajo eh eventualmente con jóvenes, he trabajado con niños, pero mi mi tarea está enfocada en los adultos, jóvenes y adultos, y también trabajar el cuerpo con con personas adultas, eh bueno, es es es romper un montón de estructuras que traemos con personas de mi edad y con personas aún mayores y a veces sorprendentemente con con con mujeres y varones más jóvenes que yo todavía pensar que eh se puede trabajar el cuerpo fuera del aula, que se puede trabajar el cuerpo sin silla, que se puede, bueno, yo soy narradora, fíjate que en general todo el trabajo que yo hago lo hago en el espacio libre de todo en cierro y cuando narro la narración a mí me descubrió también la oportunidad de de la silla, la silla como eh diferenciadora de otras formas de comunicación en lengua de señas, ¿no? La narración en la silla que se diferencia del intérprete que en general uno lo ve parado, no siempre está parado, pero que en general uno lo ve de pie por lo menos en en los actos públicos y y también de todo ese ese entrenamiento previo, ¿no? Antes antes De ser narradora, por ejemplo. Pero sí coincido, coincido en esto en que han eh, cambiado, eh costó mucho desde el ámbito académico, por ejemplo, que que otros compañeros reconocieran que lo que estaba sucediendo en en mi aula yo doy expresión corporal para la lengua de señas y, y costó que entendieran que estábamos en clase, eh que eso era una clase, que mover el cuerpo tenía que ver con una una forma de trabajo, no y lúdica también en muchos aspectos, pero que eso era parte de la planificación. Tal cual. Y mm, también pensaba eh en algo que que escribí en alguna parte eh que dice que el en la lengua de señas inclusive con toda toda la mediación tecnológica eh que vivimos hoy implica sí o sí mirar al otro, o sea, no hay forma no, no no existiría forma en el en el sentido amplio de la palabra mirar. Eh, así que bueno, un gustazo po poder charlar, eh poder hacer presente este cuerpo lengua. Eh, ¿qué mensaje nos podrías dar para para aquellas que no no conocen, no se quieren a los No saben cómo acercarse a la lengua de señas eh o algún espacio de formación. Mira, yo creo que independientemente de qué espacio uno elija para formarse, lo más interesante es primero encontrar el propio deseo, la necesidad eh personal y y que de verdad esto que que elijan hacer sea por por uno, no por los demás, no es que la comunidad sorda esté esperando que todos no. nosotros vayamos a asistirla eh no cingularla, no, ni ayudarla porque no, no está viviendo un momento de, desesperante, eh aguciante ni, ni en soledad, no y no nos están esperando a, a nosotros y que es un idioma, es una lengua y que si nos acercamos, nos acercemos con la convicción de que estamos aprendiendo una lengua y que siempre aprender otras lenguas ese puede ser muy, puede estar muy satisfactorio eh y tiene sus beneficios, eh así que eso les invito a todas a pensar que además de todas esas bellas lenguas eh que, que se promueven muy abiertamente y que nos sirven para conseguir trabajo y ser exitosos, también está esta lengua que es hermosa, tiene una gramática visual espacial eh y es muy atractiva y, y va a presentar muchos desafíos también. Así que, bueno, bienvenidas quienes quieran a este a este mundo de la lengua. Muchísimas gracias, Gabi. Seguramente nos estemos encontrando ya personalmente en algún momento y charlando un poco más. Mil gracias, gracias por el espacio. Ya. No, por favor, gracias a ustedes. Mucha suerte. Next. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly vocative. Alimente mi voz, la razón oil mm -hmm. clavo mis rodillas en la tierra y no se siente tan mal una mano se mueve al viento frena y corta corta y queda unos dedos de mármol se cierran tiemblan y cierran es la mano de un muerto la que fue soñada cuando las rodillas rebalsan Hay un pecho que se hincha y una boca que estierra después de besarla. Entonces, hay un cuerpo que corpee al cuerpo. No se mueve, pero late. No. No late. Es rígida la espalda del cuerpo. Es silenciosa. Una cicatriz. Cuando todo se aquieta, ¿Quién dice que hay cuerpo? Cuando todo es certeza no hay movilidad ¿Qué se hace cuando hay una garganta que traga y sangra? Cuerpo, ¿estás? El pecho vuelve a ser pecho Infla y late Cuerpo, ¿sos vos? Brazos se mueven, doblan Cuerpo, ¿qué haces? Cuerpo, ¿qué haces? Dos palmas de un muerto se hunden en la tierra. Cuerpo, son mis voces cantando otra vez de rodillas. Cuerpo, me reconoces en la sed. Se camina el cuerpo. Cuerpo, has encontrado el hogar. Hay un cuerpo cruzando el río. Hay un río. ¿Cómo muere el río? cuerpo sonrió río río cuerpo río el cuerpo es poesía el resto es verso visceral danza que da para hablar y pasaba unas poesías de de Juan que van a estar sonando durante todo el programa y primero estuvimos charlando con con Gabriela Lima Chaparro y ahora vamos a viajar para Rosario para hablar de un grupo de artistas eh que se llama y que tienen un proyecto que se llama Mestizas. Eh vamos a estar conversando con Agustina Chirife y Rosana Rosa María Torres eh es un un proyecto que que vincula la la danza contemporánea, la fotografía y la ecología y como les decía al principio del programa vamos a estar hablando de esto que es que que les artistas pongamos el cuerpo eh y ser activistas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha? Sí, se escucha re bien ahí. Buenísimo. Bueno, con una distancia prudencial. Pues <risa> me encantaría que que hablemos de qué es mestizas el el el proyecto este que nació en el 2015, que es un un proyecto de creación y trabajo desde la autogestión, eh desde el ámbito independiente eh y sobre todo como él les decía que era el, el no, hoy no, el 5 eh se conmemora el Día del Medio Ambiente, por qué hicieron esta búsqueda desde la danza para hablar de de temáticas que tienen que ver con la ecología. Honral, no, en, en realidad, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy hola. Rosa María Sotres. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola a la audiencia también. Eh, en realidad no no fue una búsqueda, la verdad, eh mestizas existen desde muchos años. Empezó hace muchos años y este y en 2015, digamos, en realidad no, en otros años antes, comienza algo que en realidad ya había iniciado, ¿sí? No es algo, lo que decimos con orgullo, no es algo nuevo, sino que ambas venimos haciendo, en mi caso, lanza contemporánea hace muchísimos años desde que era pequeñita, y lo mismo Agustina con la fotografía y la ecología. Nos encuentra en el litoral argentino, en un paisaje y en un medio eh, alucinantemente bello y complejo, y por primera vez nos vemos los cuerpos y los rostros en una organización social barrial que se llama el colectivo Los Otros o Les Otres de Cabín 9, Cabín 9 es un barrio este importante aquí en la provincia de Santa Fe, eh localizado en un pueblo que se llama Pérez, pegadito a Rosario. Cuando nos encontramos allí mm, en esta organización social barrial que eh funciona mm, dentro mm. de un club que se llama el Club Defensores, este el colectivo lleva adelante una biblioteca que se llama Fábrica de otras cosas, ahí nos encontramos con Agustina y con un montón de otras compañeres eh y las dos nos empezamos a interesar en lo que hacemos la una de la otra. Este, pero ni siquiera lo hablamos, que eso es lo interesante de la de la vida misma y del proceso de estar vivos. Eh, muchas veces uno no tiene tanto que hablar, sino que empezar a, a accionar, por supuesto que intelectualmente hablando sí, de bugo, sí, claro, de bugo, discusiones, encuentros, charlas, libros, trum, eh, trum, obvio, pero un poco eh recomiendo esto que decía Rose, eh Merita, eh existe y funciona previo al 2015, digamos, con una tradición fuerte dentro de lo que es eh, el armado de propuestas vinculadas al, al movimiento y específicamente a la danza contemporánea. A partir, digamos, como <coughs> digamos de de ponerle más impronta a lo que nos venía ocupando, que te, que tiene que ver en, en lo específico, si bien es eh como dentro del marco de la ecología, dentro también de una mirada a la preservación de del medio ambiente o del ambiente y en lo específico, en este caso son hokuva eh tocar algo en relación y vinculado a los humedales. Eh ambas vivimos en la ciudad de Rosario, que es un territorio eh digamos que tiene una relación eh siempre fue así una relación dificultosa, digamos con el con con eh con los humedales, distinto por ahí de de espacios como entre ríos que siempre tenía una mirada muy distinta hacia hacia el río, digamos, y cómo habitar ese río, bueno, Rosario ha sido eh una ciudad más industrial y no de cara al río y bueno, todo todas estas cosas que desde lo individual también siempre lo hemos eh vivido y y tenemos un posicionamiento al respecto. Lo llevamos a a pensar desde nuestros lenguajes, digamos qué era lo que podíamos eh problematizar, ¿no? O sea, a través de eso. O sea, eso es lo que nos nos fue encontrando, como dice como dice Rosa, eh un poco no sé si fue tan explícito al inicio, o esta, sino más más, digamos como el, la manija de de lo que nos ocupaba, digamos, o sea, El territorio de humedales acá en el Delta Medio hace largo tiempo que viene atravesando una sucesión de intervenciones, digamos, vinculadas a a la quema, por ejemplo, últimamente. Sí. Pero en su inicio, por ejemplo, el, trayado, el trazado vial eh en el Puente Rosario Victoria siempre estuvo el objetivo, un objetivo, digamos, como de explotación eh de ¿cómo decimos con cuando, cuando la a la construcción? Eh, emprendimientos inmobiliarios, siempre claro. tuvo eso parado, digamos. <risas> claro, siempre estuvo el objetivo, digamos, para hacer siempre, o sea, el objetivo máximo era, digamos de de de con la comunicación y el consumo, ¿no? Pero el segundo siempre vino atrás, digamos, la explotación, digamos, inmobiliaria. Y después nos encontró eh toda, digamos, lo que fue el desplazamiento de la frontera agropecuaria y llevar, digamos, al territorio de Islas eh grande, digamos, volumen de cabeza de ganado. Que una cosa es lo que era la escala local y la economía de subsistencia y otra cosa, digamos, hay otros emprendimientos que tienen una escala que satura por completo la capacidad de carga mm -hmm. de ese ecosistema y bueno, eh hace que que que se produzcan estos desbalances que nos traen hasta hasta ahora y que nos ocupa pensar, digamos, qué qué es lo que sucede con eso. Y ahí nos encontramos, digamos, haciendo trabajando en Cabín, este ya veníamos ambas desde otras este, experiencias en clubes, sobre todo, este yo en lo personal venía trabajando en en clubes también de de Funes, que yo soy el otro pueblo aledaño a Rosario. Este, pues bueno, Cabín y también en el centro de la ciudad, macro y microsentros de la ciudad, por supuesto, y en espacios también eh eh algunos dependientes del estado y otros no, digamos una mezcla, este, sobre todo los que hacemos danza contemporánea eh es es, es bastante complejo porque la la cultura en la Argentina en estos últimos yo diría, me animo a decir en los últimos 20 años se ha lamentablemente para nuestra mirada, se ha oficializado demasiado y cuando se oficializa algo da otro giro, ¿no? El viraje distinto. Entonces, el arte comienza a hacer eso que tantos artistas criticamos eh se transforma en una especie de mercado oficial, digamos, y y ya ahí la famosa palabra que a todos nos gusta utilizar, la poética se pierde. Y cuando se pierde se empiezan a perder herramientas, se empiezan a perder los caminos, los intersticios para ser nuestro arte y que sea, sea danza, pintura, la exactamente la cerámica, vidrio, vidrio, lo que sea. Entonces, eso es una crítica que nosotros este entendemos que el estado está muy bueno, pero también hay que ser crítico con eso, ¿no? Y nosotros también venimos de los lugares autogestivos e independientes de mucho trabajo, porque autogestionarse en la Argentina es de alta complejidad, alta complejidad. Es justamente en ratito veníamos hablando de eso un poco. Este, es una buena queja, no es una queja mala. Nosotros somos eh estamos siempre en proceso y en movimiento horizontal, fundamental ser críticos. Si no lo somos no hay posibilidad de avance ninguno y esto no es política partidaria, esto es política para el teatro, ¿no? eh social, cultural y ecológica, o como querramos llamarle, pero volviendo a nuestros temas, eh naturalmente si la danza contemporánea se va a relacionar con el trabajo de la ecología o de medioambientalismo, o lo que fuera, de forma natural, porque la danza contemporánea viene a este mundo o la moderna también, ya la moderna empieza a romper con estructuras. Y esas estructuras las va de a poco las va este se va autopercebiendo y se va dando cuando que este cuerpo que tenemos es una herramienta básicamente orgánica que no hay que maltratar, eh empezando por ahí hay un mundo de sensaciones para encontrarnos en lo que hacemos. Un poco para para sumar a esto que que viene mencionando Rosa, también Digamos es como cuando se trabajan temas vinculados a la ecología, a la naturaleza, a la preservación de de la frente, siempre es como que hay una una terceridad depositada en la naturaleza, es como causa de la naturalista, ¿no? Sí. Entonces, eso hace, digamos como un mecanismo que nos no nos quita como una responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece que y y falta esa dimensión humana eh para poder apropiarnos y poder entender, digamos que somos parte de ¿no? Tenemos una como mirada muy eh de expropiación hacia para con el entorno en el cual eh vivimos. Entonces, eh un poco lo que son los decuape de la danza contemporánea en este caso, ir el movimiento es traer pues esa dimensión humana, esa dimensión cuerpo, digamos, y un cuerpo individuo en conexión y eh en comunidad. O sea, sino como un adorno, ¿no? O sea, esa foto de vacaciones que nos sacamos, ¿no? Con todo respeto, además, porque todos lo hacemos, es hermoso, por supuesto, como una especie de telón, ¿no? Mostrando eso como si fuese una bidimensión, ¿no? Y no lo es. Entonces, eso es interesante, encontrarse en eso, pero una vez que uno se encuentra, no entra en la desesperación, que es lo que se viene viendo un poco en estos últimos años, desesperados por, y ahora en la pandemia viene a hablar, ¿no? Desesperados por hacer algo porque estamos como estamos encarado, debemos de tenernos que cuidar y entonces eh han empezado a salir muchas cosas sobre ecología y el cuerpo ¡Uf! a borbotones, que está bueno que esté porque además siempre es bueno que haya mucho y mucha diversidad y variedad. Ahora bien, este acá estamos para conversar con con vos, con ustedes para entender desde vista cómo nosotras, no sé, esto vemos, o lo percibimos Este volver a, a a mirarse podría decirse eh del cuerpo que no está en desconexión con con la naturaleza, con el ambiente en sentido amplio de de no pensar en en en quizá en en antologías en o contrapuestas, digamos, de ciudad, campo o humedal eh puedo empezar en en la diversidad de esos cuerpos y volver a conectarlo que es lo que va a hacer de vuelta a un cuerpo como dicen ustedes con otra dimensión humana, política, artística también, eh llevada adelante desde grupos psico colectivos de arte. ¿Cómo ustedes eh lo llevaron adelante en distintas obras o propuestas que hicieron? Eh, ¿qué es lo que que quisieron mostrar o contar. Bueno, en realidad, eh como dijo Agustina al principio, eh Mestizas tiene su historia, otra tiene diferente historia, obviamente, como todos nosotros, y comienza con la danza contemporánea. Nosotros las Mestizas tenía tiene, todavía la tiene, por supuesto, esas propuestas de las rey de danza para todos, este que empezó la primer raid en el 2009 y justamente ahí eh tuvimos tres raids, la primera en 2009, la segunda 2011, la tercera 2013. Y después el cuarto curso internacional de hace contemporánea 2014. En, en en esos en todos esos viajes que hicimos, eh la invitación siempre fue la calle, la gente diversa, digamos, no era solo para bailarines expertos o experimentados, porque experto es una palabra bastante compleja. Uh -huh. Este, se invitaba a todas las personas, a ser parte, edades todas. Este, las experiencias fueron alucinantes porque eh, nos sentimos orgullosas porque fuimos acá en la en la ciudad de Rosario, <risa> no en el mundo ni en Perú, pero digo, sí en Rosario los primeros flash mobs que se hicieron en la calle fueron a través de nuestra organización y empezamos a no a tomar las calles porque nuestro interés no es tomar absolutamente nada. La idea no es tomar o imponer algo, sino que es Visitar, allí estar, compartir, compartir, atravesar, visibilizar, que ser visibles, exactamente. Bueno. Entonces, a partir de todo eso, este básicamente eso nos dio material a nosotras para cruzar hacia otra etapa. No significa que no vayamos a hacer otras redes, están allí este tra tramándose, pero bueno, Fuera de, eh, a nosotras nos encontró la necesidad de todo lo que viene ocurriendo en este mundo, y no solamente en la ciudad de Rosario, este, porque ambas tenemos experiencias en otras tierras y en otros países, que suceden cosas eh, lamentablemente parecidas, entonces vamos desde el adentro que sería de acá hacia la afuera, y desde la afuera hacia el adentro, como los ríos y los mares, y ahí nos damos cuenta que necesitamos expresar esto de otra manera, de otra forma. Entonces aparece, digamos, Ioma Sac en el 2016 y 17, ¿no? Y ahí nos ganamos unas becas y demás. Y después viene lo que estamos haciendo, que fue una proyección de Ioma Sac, que fue una obra, y que si les digo, una obra performática bastante grande que se hizo aquí la idea, primogenita en realidad de esta obra era llevarla a los humedales Mitu. Eso significaba Un desafío muy grande, además de lo económico, ¿no? Este, entonces, IOMASAC, allí comenzamos, trabajamos sobre los humedales y llevamos todo eso, nuestras discusiones, comenzamos ambas a discutir solamente y nos familia, sobre qué es la ecología, qué es el medio, qué es la danza. Eh, autores, autoras, o sea, empezamos, ya con, nos conocíamos, obviamente, lo necesitábamos, bajar, digamos, todo eso y discutir, mm. digamos, y ver dónde estamos paradas ante todo esto. Porque nosotras obviamente no eh, estamos en constante proceso. No hay no tenemos final, no hay final en mestizas. Arrib Arribamos a ciertos cierres como son la digamos como algunas eh donde tenemos que un proyecto tiene eh, eh algo que puede ser mostrado y compartido de forma clara, porque nos tienen nos interesa también en, en un poco eso y y seguimos, y seguimos laburando, por eso esto que digamos de que Rosa menciona que es, estamos en proceso es porque realmente es estamos siempre en proceso. O sea, nosotros nos propusimos en el 2015 eh laburar eh algo vinculado a los humedales que nos llevó un proceso de casi 2 años hasta que en 2017 pudimos eh hacer la función en plataforma La Garden, que es un, un centro cultural de del estado acá en, en la ciudad de Rosario. Eh ese proceso nos llevó 2 años de investigación y de comunicarnos entre nosotros de los lenguajes que manejamos, ella desde el movimiento desde la danza y yo desde la fotografía, ¿no? Y teníamos encuentros donde producíamos imágenes, digamos, y íbamos eh trabajando y charlando a ver qué era lo que emergía y lo que no emergía, ¿no? Que es lo que pasaba. Para eso, digamos como utilizamos un montón de técnicas distintas eh y que no sé, era pura exploración en movimiento, en fotografía, luz, espacio, tiempo, la famosa que todos hemos estudiado, ¿no? Bueno, este, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es? No lo sabemos, no lo sabemos porque en realidad lo que sabemos es el tiempo capitalista, pero en realidad hay otro tiempo. Bueno, nosotros dentro de ese tiempo, este, y entendiendo un poquecito de los otros tiempos, empezamos a este a dilucidarnos básicamente y a explorar mucho e investigar mucho sobre coreografía y movimiento. Y seguimos, ¿eh? Seguimos porque volvemos siempre a una génesis, queremos que volver a esa fundamental, volver a, a esa base al seguir iludiándonos. Bueno, chicas, eh les deseo realmente que puedan seguir trabajando esto que dicen que no no tiene fin, que que puedan seguir produciendo, que haya más trabajos de de danza y de arte, de fotografía ligadas a a otro pensar, digamos, a a, a manifestarse o a cuerparse de otra forma en este mundo. Me gustaría que que pasarán los canales de comunicación y y la plataforma que ustedes tienen para que las personas puedan buscar y ver sus trabajos. Sí, de hecho estamos ahora con una obra en proyección que ya la vamos a subir en estos en breve, días. En breve, en breve, y se llama Y húmeda Eh la plataforma nuestra es un primero tenemos una web, una Wix, un Wix eh se llama Medillas mm. eh mm. medillas.rosario/danzas, para danzas de Wix, sí, sí, y eh un Facebook. Facebook. En realidad tenemos dos. dos, eh un perfil y una y un fanpage, y un fanpage. El perfil que se llama Medilla sí. Med mestizas, ¿no? Mestiza separado, separado, digamos. Así no lo no dio el Facebook. Sí. Y el, el, el la otra el fanpage también mestizas y tillas de todo de todo juntito y tenemos un mail mestizas.rosario@gmail.com. Estamos hoy, mañana pasado por subir eh lo último del proyección AIO Masac que se llama Ímera, que es otra que es, obra, nos ganamos también un de de capital del fondo nacional y unos subsidios con la provincia de Santa Fe que iban son performances, iban a ser presenciales, pero como todo el planeta está pasando lo mitad pasando, se llevó a decidimos, hicimos okay. una versión de microobra eh virtual, microobra virtual, exacto. Buenísimo, chicas. Bueno, ahí pasada toda la data, les agradezco muchísimo y ya nos vamos a estar encontrando seguramente en otra oportunidad. Bueno, claro, muchas, bueno gracias. muchas gracias. A ustedes, saludos. saludos. Ahí pasaban Agustina Chirrife y Rosa María Torres del proyecto Mestizas que tienen en Rosario, Santa Fe, y hemos llegado al final de este tercer programa de Visceral. A agradecerle también a Juan Machado que estuvo compartiendo unas lecturas y escrituras de su autoría y alguna que va a pasar de de Alejandra Pizarnik y nos vamos a ir escuchando una música de Jorge Ojeda que es parte de uno de los proyectos de Mestiza y nos volvemos a encontrar el programa que viene. una flor no lejos de la noche mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío los que tocan siempre bailan visceral nuestro cuerpo es un cuerpo sin alma